Bueno, el gusto de nosotros, por supuesto, de recibirte como cada semana con Daniela también acá en esta mañana nublada desde Montevideo. No sé cómo andará por ahí, eh, pero del punto de vista político en Brasil una situación bastante turbulenta, podríamos decir. Seguro que sí. Buen día, Daniela. Buen día, Hernán. Eh, aquí sí, yo creo que lo, lo que caracteriza este último periodo Es una ofensiva clara de la ultra de, en todos los campos, ¿no? hay una ofensiva por, por los Estados Unidos, hay movilizaciones de calle y hay un motín parlamentario, todo esto se combina para acurralar el gobierno Lula y obligarlo a nuevas concesiones para el gran capital y... y Y, y un rebajamiento uh -huh. de la soberanía nacional Bien, siendo justamente con, con el primer tema eh, del día de hoy es que Lula sanciona con vetos la nueva legislación ambiental Si, sí, nosotros ya ya habíamos discutido aquí en, en, en la radio uh -huh. la eh, la nueva ley ambiental que uh -huh. es una ley que desreglamenta la protección ambiental, de una manera muy radical, ¿no? una ley que fue votada por, por los diputados de la derecha y de la extrema derecha, bueno, esto fue aprobado y llegó al, al presidente, el presidente sanciona la ley con vetos, ¿no? el beta 15% de, de los, de los eh, dispositivos de la ley, pero mantiene lo esencial No, no no entonces él Lula saca los exageros por ejemplo eh, la, el dispositivo que decía que no era necesario eh, consultar las, los pueblos indígenas y los pueblos quilombolas en eh, acciones de mineración en su territorio entonces él dice no hay que mantener la consulta no también vetó el dispositivo que sacaba la Mata Atlántica de una protección más especial. La Mata Atlántica es esa que queda en el sudeste, aquí en São Paulo y en Minas Gerais. Eh, Beto el, el, el dispositivo que decía que la reglamentación ambiental quedaba, sería descentralizada, no sería más centralizada por el gobierno federal Pero que quedaría a criterio de cada estado y de cada municipio, lo que le daría al latifundio y al extractivismo mineral un poder inmenso. Entonces, él hace una serie de, de, de, de vetos, pero son lo esencial, es lo que el gobierno le interesaba incluso, que es mantener lo que se llama de, de licencia ambiental especial. Que es la licencia acelerada para proyectos del gobierno federal, que es por ejemplo lo que permite la extracción de petróleo en la FOS del Amazonas. ¿no? Estos que son los grandes proyectos, los que hacen más daños. Esto quedó y además de quedar esto, como él vetó pocos, proyectos, eh, pocos eh, eh, puntos de la ley Él va a permitir que el Congreso se lo derrumbe el veto, o sea, él facilitó el trabajo para que lo que él vetó sea superado, sea, digamos, votado nue nuevamente por el Congreso Nacional. Entonces, los ambientalistas consideran esto una gran catástrofe y se están movilizando para ver si logran presionar el gobierno, eh, el Congreso. para que por lo menos lo que el veto permanezca. Entonces es una, digamos, un día de derrota para todos los que luchan por el medio ambiente. Bien Plinio, varias eh, novedades digamos que vos nos has ido contando en ese sentido también en las últimas semanas y, y estaremos atentos, pero en el ámbito también parlamentario hubo una situación llamativa si se quiere, porque por dos días no funcionó el Congreso a raíz de un motín de la oposición. Exactamente. No, En el contexto más general que empezamos hablando, lo que se nota es que hay una articulación y una coordinación entre los ataques del gobierno americano, los movimientos de calles y el motín parlamentario. Entonces, en verdad, van a la jugular... se puede decir así, sí. del gobierno Lula, o sea, es un ataque muy muy fuerte al gobierno Lula. Uh -huh. El motín parlamentar fue, una, los, los diputados del bolsonarismo tomaron la mesa de directiva del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados y del Senado, y no permitían que el Congreso funcionara de una manera física, uh -huh. ¿no? Eh, esto duró dos días y finalmente fue superado con una negociación muy extraña que fue conducida por el ex presidente de la cámara de diputados artur lira que es el padrino del actual presidente y en esta negociación se, eh, sub, se supone que hubieron dos negociaciones principales primero lo que nosotros llamamos el fin del foro privilegiado los políticos aquí en brasil tienen un foro privilegiado o sea son juzgados por el supremo tribunal federal ¿no? y esto es un digamos una ley que su, se supone que sería para eh, evitar que los diputados los parlamentarios su, sufran presiones de jueces de primera instancia, de segunda instancia. Pero resulta que para los bolsonaristas les conviene que esto no, no continúe así y que los diputados tengan no tengan foro privilegiado porque ellos creen que ellos tienen poder para presionar la justicia en primera y segunda instancia. Entonces ellos quieren este cambio y, y el cambio también sería funcional a Bolsonaro. porque como Bolsonaro está siendo juzgado, si cambia la ley, bueno, es como si volviera todo a la casa cero, y se empieza todo del comienzo. Entonces, es una, esta es una demanda que hay que discutir, hay gente de izquierda que cree que no es mala la idea de acabar con el foro privilegiado, pero tal como se está proponiendo, es en realidad una manera de salvar Bolsonaro de la prisión, que es la obsesión ahora de la extrema derecha. Y la segunda cosa que se negoció es la anistía a los presos de la tentativa de golpe del 8 de enero cuando entra Lula en el gobierno. O sea, en realidad lo que ellos piden es la uh, impunidad de todos los que conspiraron contra el Estado de Derecho. El resultado de esto es que se creó o se agravó una crisis institucional, porque el presidente de la Cámara de Diputados fue completamente des desmoralizado. ¿no? cuando Después del acuerdo, cuando sube eh, Hugo Mota para sentar en su silla y abrir el Congreso, pasó por un constrangimiento porque los bolsonaristas no cumplían el acuerdo y no salían de su silla. Entonces se quedó ahí Planchoso durante unos 10 minutos negociando para que le dieran la silla para que pudiera eh, comenzar esto, para allá de lo simbólico es una desmoralización total de la autoridad de Hugo Mota. entonces, hay más este problema aquí bueno, resulta que Hugo Mota después que asume dice que él no participó de la negociación y por lo tanto no la va a cumplir bueno y ahora entonces recién ayer el partido de bolsonaro que es el partido liberal se llama uh -huh. partido liberal eh, anunció una obstrucción regimental ahí sí legal del congreso nacional o sea que brasil está con el congreso paralizado ¿no? a espera que se vote algún camino para librar bolsonaro de la presión claro que todo esto se Se, tiene que ser visto dentro de la de, del último momento de la presión de Bolsonaro, ¿no? Entonces, todo esto es para salvar Bolsonaro de la presión. Y qué posibilidades antes de pasar al siguiente tema, qué posibilidades hay de que tengan éxito, digamos, en este plan desde desde la derecha. Mira, yo creo que una excelente pregunta, Emiliano. Dentro de la normalidad Una chance cero, ninguna chance uh -huh. Porque el judiciario formalmente es independiente Y el proceso de prisión de Bolsonaro está muy bien fundamentado Y está en los momentos finales ¿no? Pero lo que se está proponiendo no es exactamente una cosa normal claro. lo que se está, Lo que la derecha lucha es por un golpe Es por un cambio de situación O sea, generar una crisis de tamaño monta que se obligue una, un, un cambio de reglas muy abrupto. Entonces, por eso yo digo, caminamos para una exacerbación de la crisis institucional. En verdad, es el momento, ¿no? Hay como Ahora que Trump le dice siempre que hay que ver las cartas, ¿no? Hay que ver qué cartas la, la gente tiene. Así juega la derecha ahora, ¿no? Es un juego bruto. Ahora hay que ver si el Estado brasileño tiene de, de hecho fuerza para prender Bolsonaro, porque desde el punto de vista formal no hay ninguna duda que Bolsonaro es, tiene que ser preso, eh, incluso porque si todos los golpistas se autoincriminaron y documentaron toda la conspiración, o sea, no es un proceso legalmente difícil, pero hay que ver, si hay fuerza. Y es exactamente esto, con esto que juegan los bolsonaristas. Muestran fuerza. Fuerza internacional, fuerza en las calles, y fuerza parlamentaria. Yo creo, eh, Emiliano, que Bolsonaro será preso, pero no sin mucha lucha, es un, no sin mucho desgaste Ajá. en las instituciones. Bien, Plinio en cuanto a Estados Unidos, un tema que, que hemos estado hablando... ya hace varios encuentros y analizando, eh, bueno, hubieron nuevos ataques de Estados Unidos a Brasil y también está el tema de aranceles para analizar, ¿no? Sí, este es un tema importante, yo creo que no solo para Brasil, pero para toda América Latina, ¿no? Porque en realidad, uh, Daniela, lo que Trump hace no es un aumento de aranceles, es lo que yo llamo en portugués de terrorismo terrorismo tarifario. Uh -huh. Es un terrorismo de aranceles porque lo que quiere el gobierno Trump no es eh, proteger su economía cuando disputa con Brasil hasta porque del punto de vista económico lo, la economía brasileña no es ninguna amenaza a la economía norteamericana cuando él mete aranceles en el café no significa nada porque Estados Unidos no planta café, no está protegiendo nadie allá, uh -huh. siempre el arancel es una política legítima de defensa de la economía nacional pero no es esto lo que está haciendo Trump y va quedando claro que no es esto, lo que él está haciendo es un terrorismo arancelario ¿por qué? ¿qué es lo que él quiere? él quiere un cambio de régimen entonces es una conspiración directa contra el Estado de Derecho aquí en Brasil. Esta semana fueron varias las incidencias. ¿no? el Vicesecretario del Departamento de Estado, o sea el Viceministro Christopher Landau, publicó que Morais, el ministro que está juzgando, ¿no? eh, eh, el juez, no, uh -huh. que está juzgando, Bolsonaro. Es un usurpador de poder. Esto lo publicó en este Twitter, ¿no? que ahora se llama X. Sí. Al, al lado de esto, viene un relatorio de derechos humanos del gobierno norteamericano, donde sí. él hace una variación de todos los gobiernos. Lo, lo más interesante es que Arabia, Arabia Saudita sale en el relatorio como un país que está estable en los derechos humanos. Pero Brasil no. Brasil fue muy retado por los americanos básicamente por dos hechos por persecución política que es a Bolsonaro y por censura a las big techs que es una cosa que también ya discutimos aquí que es el, no, la, la presión que hacen los americanos para que el Estado no tenga poder de censura sobre las big techs Entonces, este fue un segundo. El tercer punto que salió es la, uh, la suspensión de una conversa que estaba planeada y ya había hasta el link enviado entre el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent y el ministro de la, de la Economía brasileña, ¿no? Fernando Haddad, uh -huh. que al último momento fue suspendido y cancelado. por presión de del hijo de bolsonaro no de eduardo bolsonaro y por fin hoy día habrá una reunión entre eduardo bolsonaro y trump para discutir nuevas sanciones a, lo, a las autoridades brasileñas que según el gobierno americano conspiran contra la democracia o sea hay una operación muy orquestada contra el Estado brasileño y es una operación que yo creo que tiene como horizonte cambio de régimen, o sea, los americanos resolvieron conspirar contra el Estado brasileño, esto es lo que está pasando es una conspiración que no viene de afuera viene de afuera, y viene de adentro y es interesante para que nosotros veamos ahora de una manera más clara cómo funciona el imperialismo porque siempre hay esta idea que el imperialismo es una fuerza de fuera que viene para adentro, y sí, de hecho es, pero no es una fuerza de externa que no tenga sus cúmplices adentro, tiene sus sujetos adentro, y en el caso brasileño, los agentes políticos del imperialismo se materializaron en la ultraderecha y de manera muy clara en la familia Bolsonaro. Bien, pliño. Y en el marco también de digamos, de estos temas que tienen que ver con lo internacional, con los aranceles y demás, veíamos eh, en estas horas, por ejemplo, en redes sociales, que Lula está preparando un anuncio de medidas para eh, empresas y trabajadores afectados por eh, las medidas arancelarias de Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar en ese sentido? buena buena pregunta Hernán porque hay que ver bueno y qué hace Brasil para defenderse de eso y qué hace Lula para defenderse de esto porque cómo fue? nosotros tenemos aquí un capitalismo dependiente no uh -huh. como en toda América Latina el hecho de que Brasil sea un país muy grande y, y económicamente expresivo no quiere decir que aquí el país no sea dependiente y nuestra burguesía es una burguesía dependiente que está acostumbrada a aceptar ajustarse a lo que se exige de ella desde afuera ¿no? y el gobierno lula no cambia esto no eh, es interesante que hace pocos días lula fue al pt cuando asume el, la, el nuevo presidente del pt Gino Silva, y hace un discurso y en, en, en su discurso en un determinado momento él dice mira Nosotros no podemos, no tenemos condiciones de pelear con los Estados Unidos. Bueno, y ahí ya capituló, porque ¿qué es? ¿Cómo juega Trump? Trump juega, quiere saber las cartas. Entonces, la única manera de contraponerse a, lo, a la interferencia americana es mostrando fuerza, construyendo fuerza. ¿Cómo se construye fuerza si la burguesía es dependiente, con gente en la calle? movilizando la gente, explicando lo que está pasando y mostrando la importancia de la soberanía. Bueno, Lula ya renunció a este camino. Y si renuncia a este camino, Emiliano, ¿qué es lo que le sobra? Le sobra la posibilidad de ajustarse. Y es lo que está haciendo. ¿Cómo? Haciendo lo que se hace siempre, ¿no? El gobierno Lula es un gobierno de muy poca muy poca poca corra, coraje y poca creatividad entonces qué es lo que hace cuando son somos atacados por el imperialismo se ataca el fondo público para compensar los empresarios es lo que está haciendo entonces anunció un paquete grande donde va a dar crédito y sanciones de, de tarifas y de impuestos a los empresarios entonces es importante que quede claro aquí para nosotros ¿Qué es lo que hay por detrás de este ataque? ¿No? Hay un ataque claro. Cada vez que el imperialismo ataca, ¿quién es el que paga? Los trabajadores, el medio ambiente. Es exactamente la conversa de hoy. ¿no? Entonces, el resultado de esto es que habrá mayor eh, desreglamentación de las leyes de de laborales y... Eh, mayor ataque al fondo, transferencia de fondo público de recursos públicos a los empresarios. Este es el resultado no para el cual caminamos y por ahí va Lula dentro de lo más convencional de la historia brasileña. Mm. Y buscando también eh, Plinio, eh, lo mencionaban los compañeros más temprano en la mañana, Un, mostrarse mostrar al menos un cierto acercamiento con China, hubo un contacto telefónico de Lula con el presidente chino en estas horas también, ¿no? Sí, no, Lula conversa con, con, mm. con los chinos ahora, ¿no? Después de, de desperdizar la oportunidad que, te, que tuvo aquí en la reunión de los BRICS, sí. donde es una reunión buscando no hacer ningún conflicto, ahora que ve que el conflicto ya está puesto, entonces busca el primer ministro de India y ahora el, el presidente de China para articular qué es lo que pueden hacer. Pero Emiliano, la verdad es que nosotros somos, ¿no? Un, países dependientes, es una burguesía dependiente. ¿Qué es una burguesía dependiente? Es una burguesía asociada al capital internacional de manera subordinada, ¿no? Es como si, si fuera el pequeño pescado que vive al lado del tiburón, que nada al lado del tiburón. Cuando el tiburón come, siempre sale un poquito de carne, y de sangre, y de esto se alimentan estos pescaditos. Así es la burguesía dependiente. Es una burguesía que no tiene cómo enfrentar el imperialismo. En el caso brasileño, ¿cuáles son la, eh, la, las alternativas que tiene la burguesía para allá de Lula? Porque Lula es un basalo de la burguesía. ¿No? la burguesía brasileña tiene la oportunidad de escoger entre los, el chino uh -huh. y el americano lo que en verdad le gustaría a ella es ni el chino ni el americano pero el chino y el americano claro. esto es lo que le gustaría a la burguesía uh -huh. el problema es que, Lula, es que Trump cambió el juego dice no, esto ya no quiero no es más el multilateralismo ahora usted tiene que escoger el lado, bueno Yo no tengo duda alguna por la historia brasileña, que la burguesía brasileña escogerá el lado de los americanos, por dos motivos básicos. Primero, A ver ahí, eh, se para... nos interrumpió un poquito Plinio la, la comunicación, a ver ahora si te escuchamos de nuevo. ¿Dónde, dónde me perdieron? El, lo último, nada más, unos segunditos nada más. Es una burguesía que va a tener que escoger entre el chino y el americano. Y yo no tengo duda que va a escoger el americano por dos motivos. Primero, porque ella es una burguesía liberal, que tiene pánico de la intervención del Estado en la economía. ¿Y por qué no le gusta la intervención del Estado? Porque es una burguesía que no puede tener límites mm. para explotar al trabajador y para depredar el medio ambiente. ¿No? Esto es histórico, y yo estoy seguro que si se acerca mucho de China van a decir, ah, viene el fantasma del Estado, no queremos y segundo, porque es una uh, burguesía que está orgánicamente vinculada al capital americano, históricamente, no los americanos son los que tienen mayor inversión extranjera en Brasil y tienen influencia en los militares y tienen sobre todo influencia en la cultura, ¿no? El gran la utopía de la burguesía brasileña es Miami para que vean el nivel. Entonces yo creo que por más que Nula trate de evitar el conflicto, de tratar de mantener la posibilidad de relaciones con China y con, y con Estados Unidos, eh, en la realidad el, el, el proceso histórico camina en otra dirección. Pero solo para finalizar, la verdad es que la alternativa mejor para los trabajadores brasileños no sería tener que escoger entre China y Estados Unidos, o entre los dos, porque estas alternativas son muy malas y nos condena a organizar la economía como una Economía de tipo colonial que funciona especializada en la división internacional del trabajo. Mm. Lo importante sería cuidar de los cambiar, ¿no? O sea, ni China ni Estados Unidos vamos a privilegiar la dignidad y la satisfacción de las necesidades del conjunto de los brasileños. Pero claro, esto no está puesto, esto sería la tarea de la izquierda contra el orden y solo podría ser. materializarse dentro de un contexto de grandes movilizaciones que todavía no están, pero que yo creo que el nuevo contexto histórico va a imponer esto en un periodo, digamos, futuro, no solo a Brasil, pero a toda América Latina.